El subsecretario de trabajo de la pampa marcelo Pedontada marcelo pali cucharini y julio Santarelli te saludan buen día ¿Cómo andan muchachos todo bien un gusto bien bien marcelo va a eh, seguir lloviendo o no va a seguir lloviendo eh, acá julio dice que mañana corta la lluvia así que esperemos bueno. que salga el sol hoy eh. sigue hoy sigue uh, sí. bueno marcelo el lindo momento para hablar con eh, el subsecretario de trabajo de, de la pampa eh, La realidad nacional está golpeando fuerte a la provincia ¿eh? y, y cómo, cómo cómo estás viendo eh, la política nacional, Marcelo. Primer lugar no creo que, que tengamos semejante título exclusivo de que está golpeando solamente la provincia de La Pampa. La política macroeconómica de este gobierno nacional están golpeando a todas las regiones o microregiones de la República Argentina por igual y con una gravedad en el tema que me toca. Actuar a mí, que es el trabajo que se va día a día poniendo más espeso, con medidas que asfixian a los emprendedores, a los industriales, y eso, por supuesto, que tiene su caja de resonancia en la relación de empleo, ya sea no solo mirándolo desde la disolución de la relación laboral, donde se toman decisiones drásticas de dejar a una persona sin trabajo, sino también en, la, en el hecho de que en esa, en esa ansia de poder encontrar soluciones mirando a futuro, se empiezan a eh, negociar eh, merma en los derechos laborales y con esto empieza a tomar fuerza lo que yo digo que es un flagelo que es muy difícil de contener y de controlar en la República Argentina, que es el trabajo no registrado. Por eso... Me parece que hoy es una problemática, hoy estaba viendo a la mañana cuando me levantaba y chequeaba y hacía un paneo sobre los diarios digitales nacionales que hay un nuevo elemento que ha entrado en este, en este tiempo que es la eh, se ha roto la cadena de pago en las pymes. Bueno, eso es el principio de eh, la bajada de luz de muchos emprendimientos en la República Argentina que va a traer aparejado que crezca los niveles de desocupación. Claro. Sí, estábamos viendo, Julio me comentaba que el Banco Nación cortó eh, la compra de cheques. Mm. Sí, y eso, sí. A, eso va a traer una, un problema grave. Sí. Cuando uno hace la previsión de los ingresos, cuenta con herramientas crediticias, como en este caso, la venta anticipada de cheques, que no es otra cosa que eh, a cambio de pagar un monto determinado por ese valor... Eh, hacerse de fondos para poder hacer el circuito diario bueno, al, al, al abruptamente lo eh, aumento de tarifas el dólar descontrolado que va a pegar sobre todo en los insumos en aquellos emprendimientos que sus insumos están dolarizados bueno, me parece que estamos generando un cóctel explosivo, pero no solo para el empleo para toda la República Argentina que bueno, esperemos que lo puedan controlar esperemos que le encuentren la salida me parece que ningún eh idiota puede pensar o puede querer que el gobierno nacional fracase trepitosamente porque ahí fracasamos todos y estamos todos en peligro de lo que viene. Yo me imagino, el otro día leí una encuesta nacional que hablaba sobre el impacto de las tarifas en la vida familiar de, de las personas y en un 86% de estas personas decían que estas medidas iban a afectar sobremanera y en forma grave la vida diaria de cada una de las familias. Pero eso... Lo haces pensando en que vas a tener el sueldo. A eso hay que agregarle la preocupación que empieza a creer, a crecer, que el empresario o paga los servicios, o paga los salarios, o paga los aportes, tiene que empezar a determinar en dónde se va a endeudar. Y ahí empieza una cadena, digamos, pésima para toda la relación eh, de consumo, de vida diaria, de expectativas de futuro, que la verdad eh, yo no le veo hoy, hoy no le veo una salida pronta. Mm. Eh, bien, Marcelo, esto es de la realidad nacional. Eh, la intención nuestra era hablar eh, de lo que está ocurriendo en adicciones. Eh, hay declaraciones tuyas diciendo que eh, el Estado provincial no está incumpliendo en nada eh, eh, con los trabajadores y trabajadoras ahí de salud mental y adicciones. Era, lo digo con conocimiento de causa por haber participado en los procesos de elaboración de distintas leyes que hicieron a la... Eh, dignificación de los trabajadores, el, el, el reclamo, hoy estamos en adicciones por un reclamo que hicieron los trabajadores monotributistas que generaron una negociación paritaria que dio como resultado la ley 2870. La ley 2870 cuando nosotros asumimos estaba en plena vigencia pero no había sido aplicada. Inclusive ninguno de los trabajadores abarcados eh, nominalmente en esta lista habían sido ni siquiera citados para hacer los trámites del pase a planta permanente a través de este estatuto que es la 2870. Eh, el Ministro de Economía dispone de la creación del CEPIP, un grupo de profesionales eh, encargados precisamente de darle celeridad al pase a planta de todos estos trabajadores. Nosotros, o, o la patronal en este caso, para no hablar de nosotros, ha cumplido a rajatabla con el mandato de la 2870. Ahora vos me decís... ¿Es legítima la ambición de los trabajadores de crecer? Por supuesto que es legítima. Ahora, ¿los mecanismos que están usando son los que de la subsecretaría creemos que tienen legitimidad? No, no son. No son porque se han tomado medidas. La primera medida es una medida que no existe. Eh, ellos interpretan que por estar en la 2870, esto es una ley subsidiaria o menor, o no sé cómo vos querés encuadrarla, de la 643 y que ellos cobran porcentualmente o un porcentaje de lo que cobraría si te dieran la 643, esto no así, ellos cobran lo que manda la, el, el mandato de la ley, que vuelvo a repetir porque es un hecho significativo y que le da valor a, a todo el estudio que estamos haciendo de la cuestión, es un acuerdo paritario defendido por los paritarios sindicales en el plenario de diputados en el año 2015. Mm. Nosotros no encontramos en la ley 2871 una obligación a la parte patronal, ¿sí? de que tenga que tener una elaboración de un sistema de pase a planta permanente, como por ejemplo sí tenía la 2343, la 2343 tenía un sistema de que hacía de un régimen temporario, que cada tanto tiempo se iba aumentando seis, eh, media hora el, el, el cumplimiento de la contraprestación, y eso iba generando hasta que se llegaba a las seis horas y media, y ahí sí la ley decía que tenía la obligación de pasarlo al instituto específico. ¿Cuál es? La 1279 de salud, la 643 de la administración pública, Y eso se fue cumpliendo. Lo que sí me parece, lo que sí me parece que está la legitimidad de los trabajadores de plantear una situación, que por su prestación, por su eh, compromiso con el trabajo, que nadie se lo niega, de ir generando mecanismos. Ahora hoy, bien, en esa visión tuvimos negociaciones con la intersindical, llegamos a un acuerdo donde el Estado provincial se compromete y los trabajadores también a que generadas las vacantes en distintos estatutos se iba, teniendo, se iba a tener previsión hay un problema con adicciones sí, ¿cuál es? que no tiene las vacantes generadas porque es un área que estaba en el Ministerio de Estar en aquella época en el Ministerio de Estar Social y pasó al Ministerio de Salud ¿cuál fue la oferta inicial? una oferta de generar cargo 643 y tampoco eso puede gustar o no puede gustar pero eso no significa que vos tenés que cerrar la negociación a contrapelo de eso y sin ningún tipo de información, llega una nota eh, generando una nueva medida de fuerza. En ese punto es donde yo planteo como autoridad de aplicación que hay que tener cuidado, generar... Pero bueno, lo, la noticia buena es que ayer los trabajadores abrieron un impasse, levantaron la medida de fuerza en función de la expectativa de generar una reunión, eh, la gente de salud está de acuerdo y próximamente vamos a estar reiniciando las negociaciones, pero en un marco de negociación digamos que las dos partes no estén presionadas ni uno ni otro porque nunca se va a poder llegar a una solución cuando vos hablas de una de un pedido del cien por y la otra parte te está ofreciendo el cincuenta o el sesenta por ciento me parece que es un buen principio para iniciar por qué se atacaron las negociaciones no las sé ahora queda bien en claro que el gobierno provincial teniendo los elementos para Declarar la nulidad, la ilegalidad, la ilegitimidad de esta medida ha apostado nuevamente al diálogo. ¿Se exponían alguna sanción los trabajadores eh, al a realizar una medida de fuerza? Hecho que no, hecho que la patronal no quiere. Ah, está bien. A ver, acá al no tener una medida eh, de fuerza eh, que tuviera porque, a ver, vos para hacer una medida de fuerza tiene que estar eh, sustentado en un incumplimiento de la patronal, en, en este caso como en todos los casos, vos no podés generar una media de fuerza, una huelga directa, una huelga con asistencia a, tra, a los lugares de trabajo, una huelga con, con presencia en los lugares de trabajo la, la forma que vos le busques que esté contemplada en la normativa y que se prevea eh, porque se te ocurre vos tenés que tener una causal, acá la causal no se genera, lo que sí lo que sí, vuelvo a decir como Estado Provincial, nosotros entendemos la real expectativa de estos trabajadores de tener un futuro en pase a estatutos consolidados que no solo, eh, mirándolo desde el ingreso, nosotros entendemos que hay actividades que tienen una sobreprestación, que tienen que tener RT, que tienen que estar cuidados, y en eso estamos trabajando, pero en función de esto vos no podés pedir una medida de fuerza. Sí. Pero hoy lo que hay que valorar es que la última resolución de la Asamblea eh, tomaron una decisión de generar un impas para generar la, la conversación y estamos viendo para poder coordinar la primera reunión entre los representantes de la organización sindical que es ATE, y las autoridades de salud. Claro. Eh, Marcelo, hay inquietud de los gremios de la intersindical y bueno, y ya lo manifestó UTELPA en, en una nota de querer eh, adelantar la negociación salarial eh, que está prevista para agosto, para el segundo semestre, para junio. Nosotros tenemos un acuerdo firmado donde vuelvo a repetir, hay un compromiso de una cláusula automática que vamos a actualizar según los números del INDEC, el salario. Con lo cual nosotros le estamos asegurando a los trabajadores que no van a perder su carrera contra la inflación en este acuerdo para el primer semestre. Nosotros vemos que no hay condiciones para reabrir una negociación paritaria porque, vuelvo a repetir, los, eh, las condiciones de lo que se acordó hoy van a acompañar la evolución. Por supuesto que nadie sabe lo que va a pasar Todos los días que venimos a trabajar, sí. los argentinos nos levantamos y no sabemos qué va a pasar con las variables económicas que impactan claramente y seguramente todas estas medidas, todos estos desfasajes van a impactar en número inflacionario. Pero nosotros, vuelvo a repetir, tenemos un compromiso firmado y se va a cumplir y me parece que la intersindical tiene todo el derecho de solicitar negociaciones, conversaciones, porque me parece que la situación lo amerita, pero la apertura de una negociación salarial Anticipando los plazos ya acordados, no la veo posible porque, vuelvo a repetir, no es que nosotros cerramos un acuerdo por todo el año en un porcentaje que hoy ya está desfasado con la realidad. Nosotros firmamos un convenio donde el gobernador tomó la decisión de que los trabajadores no pierdan con respecto a la, a la paritaria y por eso está la cláusula automática. Hay tiempos que en las negociaciones... Entre trabajadores y empleadores se puede hablar de recomposición salarial. Y hay otros tiempos donde lo que se genera es el objetivo del acompañamiento, por lo menos no perder, perder, poder, no perder poder adquisitivo con los números de la inflación. Y me parece que nosotros en eso hemos hecho un acuerdo muy inteligente, me parece que cuando yo leo algunas críticas a los, a los representantes de los trabajadores, muchas veces no la entiendo, porque cuando vos ves que a nivel nacional la gran mayoría, inclusive Palazzo, inclusive el han firmado por el 15% y una cláusula de revisión no una cláusula... Yo me parece que lo que han logrado los trabajadores a través de sus representantes en nuestra negociación ha sido más, mucho más que importante porque están hablando de una actualización automática. Marcelo, gracias por estos minutos con Kermés. No, el agradecido soy yo, Pali, y, y un abrazo. Un abrazo. Bien, la palabra del subsecretario de Trabajo, eh, Marcelo Pedeonta. Eh, 8 y 52 minutos.